nació una flor, todos los días sale sol De vez en cuando escuchas aquella voz Hola, buenos días, tardes y noches Soy Jonathan Gentile de cuarto año ciclo superior Y les doy la bienvenida a Aromatizando el Conocimiento Un programa que tiene la posibilidad de existir Gracias a los proyectos que se realizan en el último año de secundaria Del set número 11 ESO En este programa Hablaremos de las plantas aromáticas, sus características e importancias, que no son solo una planta bonita para decorar y ornamentar, además de muchos influyentes ambientales. Así que si te interesa, acompáñanos a conocer lo buenas que son estas especies. Acá, en FM 89.9, Radio Refugio. Buenas y bienvenidos a otro nuevo encuentro de... Aromatizando el conocimiento En el encuentro anterior hablamos de los monocultivos y cómo los agroquímicos afectan de manera directa a todo el entorno y más si se usan en exceso o irresponsablemente Es por eso que hoy hablaremos en cómo la incorporación de aromáticas en las producciones y más que nada en las huertas es un método a considerar para prevenir estas cosas Primero, estaría bueno saber qué es una huerta una huerta o también huerto es un espacio no inmenso de terreno donde se realizarán prácticas para plantar y cultivar diferentes tipos de alimentos de origen vegetal y o frutal. Estos lugares tienen la característica de que son baratos de construir, también que no importa si el terreno es más amplio o más reducido y que son saludables en sus trabajos y producciones ya que muchas veces se emplean métodos naturales y no perjudicables al entorno ni a la salud para realizar las distintas labores y prácticas en la producción de los cultivos, como los trabajos a mano, o como el no uso de químicos, etcétera. Por eso es que hoy en día muchas personas están optando por tener huertas en sus hogares, en sus trabajos, en sus instituciones de educación, etcétera. Porque es fácil y práctico cultivar sus propios alimentos. Además de tener la seguridad de saber de dónde sale ese producto y con lo que lo trabajan. A pesar de ser una práctica de producción muy económica y sana, muchas personas que poseen huertas tienden a usar agroquímicos como pesticidas y repelentes para deshacerse de múltiples especies que invaden los cultivos. Por eso, personalmente... Quiero recomendar la incorporación de plantas aromáticas en las huertas para reemplazar a todo este tipo de productos y además para avivar el lugar de trabajo y el sabor y aroma del alimento obtenido. Usar diversas plantas aromáticas en las huertas, ya sean grandes o pequeñas, es una gran ventaja para nuestras plantaciones. Porque como bien sabemos, aprovechar a estas especies en un ámbito productivo nos puede traer múltiples ventajas, como el potencial para reverer plagas a individuos no deseados, desde insectos y animales a bacterias y hongos. Esto se puede hacer colocando una planta o una maceta con, por ejemplo, menta o ajo entre nuestros cultivos de, por ejemplo, tomate cherry, nos ayudaría a espantar muchas hormigas, pulgones, etcétera O otro ejemplo, una vez que tengamos nuestras plantas de cherry florecidas, podemos colocar entre ellas plantas de borraja, quien, además de actuar como repelente también, atraerá varios polinizadores, para que nos crezcan unos excelentes y deliciosos tomates. O también la caléndula, que además de atraer polinizadores, aportará. Atrae insectos que devoran plagas y nos ayudan a combatirlas, como las vaquitas de San Antonio. O podemos colocar las tres, la menta, la borraja y la caléndula. Para que todas sus particularidades se combinen y sea aún mejor. El doble de mejor. El triple de mejor. <risa> Solo es cuestión de poder investigar las propiedades de las plantas que queremos colocar qué tipos de plagas combaten y qué tan buenas son atrayendo polinizadores, o como se dijo en el primer programa de todos, tener en cuenta y saber cuándo florecen, cuántas temporadas tienen, etcétera Para así, realizar nuestras propias combinaciones, tener un buen manejo y saber cuándo cambiarlas y o reemplazarlas. Plantar aromáticas en tu huerto no es para nada un desperdicio de tiempo, porque nos hará trabajar con más comodidad gracias a la combinación de aromas de los cultivos y las mismas aromáticas y porque estaremos libres de bichos molestos. Al mismo tiempo, el rendimiento y el sabor de nuestras cosechas mejorará, o sea, nuestras comidas serán más deliciosas. Además de todas sus increíbles propiedades, las aromáticas nos ayudarán a tener una huerta mucho más productiva y mucho más sana. Así que, ¡vamos che! Comiencen a aplicarlas y usarlas en sus producciones. No se van a arrepentir. Bueno y finalmente llegamos al fin de los programas. Le agradezco muchísimo a toda la audiencia por acompañarme, apoyarme y escucharme en todos los micros radiales. La pasé genial. Fue una muy linda experiencia y trabajo. También quiero agradecerle a todos los profes y al equipo de grabación que me ayudaron muchísimo y que me guiaron para que esto fuera posible. Quiero agradecer y saludar a les productores de la Huerta Comunitaria y Agroecológica del Barrio Fátima, con quienes trabajamos y colaboramos para que la realización de estos proyectos fuera posible. Si algún momento tienen un tiempo o una oportunidad, a pesar del marco de pandemia que estamos atravesando, pásense por el lugar. La soberanía alimentaria es el futuro. Muchísimas gracias a todos por su atención. Soy Jonathan Gentile. Y esto fue Aromatizando el Conocimiento. Que tengan una vida feliz y saludable. Un beso.